Son las nueve en punto de la mañana, tenemos casi 21 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa de este viernes 5 de junio, en el que se ha roto la tendencia de los últimos días en cuanto al número de fallecidos por COVID-19. En la Comunidad Valenciana se registraron cinco muertes en las últimas 24 horas. La mayoría corresponden a personas mayores que estaban en residencias. Sin embargo, en hecho, la cifra de fallecidos sigue congelada y solo se ha registrado un contagio por coronavirus en la última semana. ...en nuestro municipio, por lo que el total de personas contagiadas desde el pasado mes de marzo alcanza las 405. A partir del lunes, numerosas comunidades autónomas pasarán a la fase 3, pero la nuestra, ya saben, se mantendrá en la 2 y a la espera de que el Ministerio autorice la movilidad entre las provincias para acudir a segundas residencias si estas están situadas fuera de nuestra provincia. La consellera Ana Barcelóal ayer anunció además. Que los hospitales y centros de salud ya están retomando su actividad. Concretamente, el Hospital en General, las consultas externas han retomado su actividad durante esta semana y, además, de forma muy paulatina, con el objetivo de volver progresivamente a esa normalidad, siempre que la evolución de la pandemia lo permita. Además, la consellera anunció la contratación para cubrir 61 plazas de salud mental, con el fin de atender las secuelas que el confinamiento y la pandemia están dejando en pacientes familiares que no han podido despedirse de sus seres queridos o personal sociosanitario. La escuchamos. Con ello, lo que pretendemos, además, es eh, mejorar esa situación que se ha dado en muchos hogares y en muchas familias por el confinamiento, porque no hemos tenido tampoco eh, ese espacio para poder despedirnos de las personas que queremos de nuestros seres queridos porque hay muchas personas que también han vivido incertidumbre y también muchísimas personas eh, que han sufrido un daño psicológico como nuestros profesionales que han estado al pie del, del COVID-19 viendo pues, el sufrimiento eh, de muchos ciudadanos y ciudadanas Y también aquellas personas que, contagiadas, pues, han sufrido también, eh, de alguna manera, esta situación tan complicada que hemos vivido. De nuevo, por tanto, volvemos a reconocer ese trabajo del personal sanitario en esta pandemia y por eso comenzamos dedicando a los héroes verdes que han recibido precisamente el premio Princesa de Asturias a la Concordia y la siguiente canción interpretada por Diego García con el grupo Orquesta Cañón. Queda en casa es la solución, no hay alternativa, Ellos me no agradecerían, miren, la ciudad. Sí, pronto pasará y quizá nos unamos más hoy en el programa La Glorieta. Pues vamos a dedicar gran parte. De este espacio a hablar del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra este viernes 5 de junio y para ello comenzamos con la noticia que ayer adelantábamos. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de concienciación para que la ciudadanía no se relaje, tampoco en la lucha contra el cambio climático porque parece que la pandemia haya aplazado ese objetivo. Estamos en un momento clave y es necesario cuidar de nuestro planeta por eso el Ayuntamiento ha colocado mensajes por toda la ciudad ...como el que recogen los bancos de la Plaza de la Glorieta, como por ejemplo no podemos esperar sentados... ...ni vivir de espaldas a nuestro planeta para frenar el daño que estamos produciendo a nuestros espacios naturales... La edil de Medio Ambiente, Esther día dio los datos en Elche de la calidad del aire y gracias a esa reducción de la movilidad los resultados en Elche son aceptables. En este sentido, el ayuntamiento va a renovar, dijo su adhesión al pacto de alcaldes para combatir esta crisis climática, una adhesión que conlleva el cumplimiento de una serie de objetivos a corto plazo, así lo explicaba Esther Bier. De impacte met de l'alcaldies voor het clima is compromis, a kort termini aan de reductie van emissingen en almenig een 40% voor 2030. A de kans om es des des de territories, als de van om de kans de kans van de kans om de kans om de kans om de kans om de kans om de kans om de kans om de kans om de kans om de kans om een kans om de kans om de kans de kans de de de de referencia para realizar un seguimiento de las acciones de, de mitigación y una evaluación de riesgos y vulnerabilidades climáticas. Pues además de este programa eh, de radio dedicado al medio ambiente, también tenemos otro programa que vamos a emitir esta noche en Teleel, será a las nueve y cuarto. 15 minutos antes de nuestro informativo Telenit Será un reportaje sobre cómo se están cumpliendo precisamente Esos objetivos de sostenibilidad en nuestro municipio Así que no lo olviden Esta noche también tenemos una cita Con eh, la sostenibilidad en, en nuestra televisión En Telenit a las 9 y cuarto con ese reportaje Y en este Día Mundial del Medio Ambiente Y aquí en el 101.4 vamos a comenzar con la cantante Chetis Crow, la cantante norteamericana que ha destacado por haber compuesto muchas de sus canciones para las bandas sonoras de películas como la de Eric Brokowitz, la defensora de los consumidores más famosa del mundo, Hollywood. La inmortalizó al recoger su historia, el, la de conseguir una indemnización hasta ese momento, la más grande, 250 millones de euros tras ganar ese pleito a una compañía eléctrica a la que responsabilizó de la contaminación de las aguas de un pueblo de California. Machine repairman. He said he's been down this road more than twice. 101.4 Tele, el sin radio marca. Para la reforma de tu hogar en Quiles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles, donde contamos con 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca, la mejor relación calidad-precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles, en Avenida Novela 129 Elche y en Kiles.es Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Son las nueve y cuarto de la mañana y comenzamos con la primera de las entrevistas. El equipo de gobierno se ha fijado como objetivo principal y parece que esta pandemia lo haya acelerado poder conseguir esa capital verde europea en 2040 y para ello deben convertir a Elche en un municipio sostenible. Hemos escuchado a la concejal del área Esther diez hablar de esos objetivos y de esa hoja de ruta para alcanzarlos, pero nos gustaría saber cuál es la opinión de los colectivos ecologistas que llevan años fiscalizando la gestión medioambiental de este ayuntamiento. Y a pesar de los diferentes gobiernos que se han sucedido, las críticas de los ecologistas han continuado porque el cuidado de nuestros espacios naturales parece que sigue siendo una asignatura pendiente. Hablamos, por tanto, con Adolfo Quiles, miembro del colectivo Margallo Ecologistes en Acción. Muy buenos días, Adolfo. Hola, buenos días. ¿Aprobáis? ¿Aprobáis esa gestión medioambiental del Ayuntamiento de Iche en un día como el de hoy, el 5 de junio? Eh, si la aprobamos. Bueno, realmente nosotros no tenemos que evaluar, no somos profesores ni maestros, ni, ni quién para decir si suspendemos o aprobamos. Desde luego, estamos eh, bastante disconformes con, con las actuaciones en materia medioambiental del de Ayuntamiento. Pensamos que, desde luego, no, no son las actuaciones de un de, de equipo de gobierno pues que aspira a, a, ser, eh, eh, a llevar nuestra ciudad al, al puesto más alto en cuanto a respeto ambiental y a esa capitalidad verde europea. Realmente pensamos que, que este objetivo que se marca es eh, un poco de cara a la galería, es un poco una pantomima, eh, porque pensamos que en muchos aspectos del eh, cuidado del medio ambiente se está remando prácticamente en la dirección contraria. Pues vamos a analizar esos aspectos, a ver si tenéis razón. Vamos a ver el principal. Por ejemplo la gestión de nuestros residuos, ¿lo estamos haciendo bien? No, no, no lo estamos haciendo para nada bien. Hace seis meses precisamente entraba en vigor la normativa que nos obligaba a estar reciclando ya al menos del 50% de todos nuestros residuos y el CHE está, sigue en, en una de las tasas más bajas de, de, de toda la comunidad valenciana pese a haberse eh, invertido un montón de millones en la mejora de la planta Y, y bueno, con un futuro nada del alentador, porque precisamente la nueva contrata que se va a licitar en, en, en unos meses va precisamente en una línea continuista de lo que se estaba haciendo. Para nada va a resolver los enormes problemas que tenemos en las de nuestra ciudad, y bueno, lo único que va a servir es para enriquecer nuevamente a, las cuatro, a una de esas cuatro o cinco grandes empresas que, que se han presentado a, a la licitación. Huele, eh, la ciudad huele mal con esas plantas de residuos, eh, los olores no se han suprimido a pesar del de dinero que se ha invertido, por ejemplo, en la planta de Scremax, como has comentado. Bueno, el, el tema de la planta de Scremax, eh, que ya hemos denunciado en muchas ocasiones, lo, lo triste es que la gente no conoce, no se acerque y no vea eh, realmente Todo lo que implica una planta como esta, en la que prácticamente toda la basura que se genera en nuestra ciudad y en todos los alrededores, en las eh, poblaciones de los alrededores de la comarca, van a parar eh, pues a un vertedero donde se entierran. Es triste y lamentable que se, se realice una situación así. Pues, el problema no es solamente que vuela mal, el problema es las filtraciones que hay de de materiales contaminantes a las aguas eh, subterráneas. Eh, el problema es pues, que realmente eh, se está eh, generando plástico eh, por doquier y ese plástico pues acaba finalmente en vertederos cuando no eh, acaba en el mar o acaba en nuestros ríos contaminando y, y generando grandes problemas ambientales. Y, y bueno pues es lo que digo. Es, esto es el fruto de una de una mala gestión a la que no se le quiere poner freno. Eh, ¿Esta lucha contra el COVID-19 nos ha hecho perder la batalla contra la crisis climática de momento? Perder la batalla. Eh, la crisis, todo lo contrario. Eh, más bien pensamos que, ha sido, o que es un momento de reflexión, que eh, ya lo no han apuntado pues, ecólogos de, de renombre en nuestro país que nos tiene que hacer reflexionar sobre qué estamos haciendo con nuestro medio ambiente, porque todo lo que eh, eh, hagamos negativamente eh, a este medio ambiente nos va eh, precisamente a generar problemas como el que estamos eh, actualmente padeciendo. Lo triste es que, eh, claro, esta crisis eh, del COVID, que también ha sido una crisis no solamente sanitaria, sino también económica, eh, al parecer la solución que están encontrando algunos no es reflexionar, eh, ver si realmente tenemos que seguir creciendo, creciendo creciendo, eh, sino que se plantean el seguir aumentando el crecimiento, derogando eh, leyes ambientales, como en los casos de las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid y Murcia, eh, leyes de protección ambiental pues, para favorecer la especulación urbanística, Y, y, y bueno, ese es, es un camino que, que al parecer muchos ayuntamientos están siguiendo y, y nos da miedo pensar que en nuestra ciudad, que precisamente de aquí a, a escaso tiempo, a un, unos años, tendrá que aprobar su nuevo Plan General de Ordenación Urbana, pues siga precisamente ese, ese camino tan equivocado, tan erróneo como es el de la, especu la especulación urbanística y el ladrillo. Vamos a hablar, hemos hablado de la gestión de nuestros residuos. Vamos a ese, a, a ese otro asunto que es la protección. Tenemos gobiernos en estos momentos muy conservadores en, en el suelo, en lo que es la protección del suelo, pero son suficientes eh, la legislación. Es suficiente la legislación que hay en estos momentos, porque también habéis criticado precisamente que eh, se va muy despacio a, a la hora de proteger, de buscar esas figuras para proteger espacios naturales. Tenemos el Pantano de Enche todavía, sin estar declarado paraje natural municipal. Tenemos un Claude Galván que no sé cómo está su ampliación de superficie a proteger. Eh, ¿Cómo está esta situación de la legislación? ¿O un palmeral que tampoco tiene todavía esa ley nueva de protección? Sí, eh, la verdad es que nuestros no espacios naturales. Eh exceptuando quizás el clodo de Galpain, que es el que, bueno, el que se han traído más recursos para, para su mantenimiento, su conservación y demás, el resto de nuestros parajes naturales, eh, pues como pueden ser el pantano de Elche, como puede ser el barranco de Barbacena, como puede ser el palmeral, realmente están bastante olvidados de la mano de Dios. O sea, desde hace muchos años se nos viene diciendo eh, que se va a declarar la del paraje de, del pantano pero todavía no se ha llevado cabo, no se sabe absolutamente nada. Eh, hemos visto en los últimos días como, como zonas como la del barranco de Arbacena, eh, zonas forestales, eh, están siendo rotuladas sin ningún tipo de, eh, de, menos, de, de, de reparo pues, para, para eh, cultivos semi-industriales. Y, y, y bueno, realmente eh, vemos que eh, hay una poca protección, un poco interés en salv salvaguardar estos espacios naturales. Pero el problema no es solamente de los espacios naturales, es de, de, del medio ambiente en general de, de nuestra ciudad. No solamente lo que son los, los parajes que, que debieran protegerse, sino también el mismo casco urbano, las pedanías, el entorno rural, etcétera. Pues vamos a hablar del casco urbano, de lo que es la trama, el espacio para los peatones y, el, y los ciclistas. La concejal Esther Díez eh, lo decía también en estos micrófonos, en las ruedas de prensa, en, en los últimos días, presentaba ese plan urbano de movilidad. ¿Vosotros estáis de acuerdo con los planteamientos? Eh, ¿Se va a recuperar más espacio en la ciudad de Elche con la peatonalización de las calles y con la creación de esos corredores verdes para eh, la circulación de transportes alternativos, como la bicicleta? Bueno, es que nosotros no conocemos más que los anuncios que están eh, haciendo los políticos. O sea, ese documento del nuevo eh, Plan de Movilidad Urbana Sostenible no lo conocemos, eh, no se ha hecho público. Y hasta que no lo veamos, pues no vamos a poder decirlo. Lo que sí es cierto es que llevamos bastante retraso en cuanto a, a conseguir una ciudad realmente sostenible y, y, y un, una ciudad amable para los peatones y para los ciclistas. Se han hecho inversiones millonarias en carriles bicis que realmente no han servido para nada, que eh, están abandonados y que realmente mejor que se abandonen porque son eh, una fuente de peligro para los ciclistas. Y bueno, ese plan de movilidad urbana sostenible tendría que... que que paliar esas carencias, pero realmente no conocemos el presupuesto. Lo único que conocemos es eh, esa intención de comenzar con las obras de teatralización de la Corredera, bienvenidas sean por fin, es algo que llevamos esperando bastante tiempo y, y que nos llama la atención que, que se haya criticado por parte de algún grupo político, bueno, no nos llama la atención como es el Partido Popular, que Pablo Rusa, precisamente hace unos días, eh, comentaba que no era el momento de hacerlo. Bueno, pues es que igual eran hace muchos años cuando se tenía que haber hecho. O sea, yo entiendo que Pablo Ruz, pues, eh, su defensa del, de, del pequeño comercio y demás sea algo particular, porque se acuerda del pequeño comercio, pues, cuando estamos hablando de, de, de la penalización de la corredora, con, con el, el tema del mercado central que todavía está por ahí, eh, pues, a la palesca y, y demás, pero no se acuerda del pequeño comercio cuando, cuando se está hablando de de abrir dos nuevos centros eh, macrocentros comerciales cuando eh, se se pide que sean las pequeñas empresas las que se puedan eh, presentar a la, a la contrata de basuras y demás y el Pablo y, y el Partido Popular pues ha hecho mutis por el foro no, no se ha pronunciado en estas dos ocasiones defendiendo precisamente de los intereses de las empresas mexicanas. Adolfo, quedan pocos minutos para este, para terminar y, y cómo es el día del medio ambiente hemos hecho a grandes rasgos un listado de todo lo que queda por hacer y de lo, cómo se está gestionando. Para vosotros, evidentemente, eh, tenéis muchos reproches que hacer a este equipo de gobierno porque hay problemas que no se han solucionado. También podemos hablar de esos vertidos incontrolados. Vosotros eh, eh, hay, tenéis información de que siguen produciéndose vertidos incontrolados en los espacios naturales, en el río y en las sierras por supuesto, o sea cientos, por no decir miles. Eh, basta eh, pasear por nuestro entorno rural, eh, por el, las cercanías de los contenedores de, de basura de la ciudadanía, para ver la cantidad de vertidos y la mala gestión que se hace de los mismos, todo eso es fruto de, de lo que estamos diciendo, de una, de una muy deficiente gestión de, de nuestros residuos y, y de unas opciones muy limitadas para, para que todas las personas que queremos… Eh, podamos eh, generar correctamente, o sea, eh, eh, reciclar perfectamente nuestros residuos, entre otras cosas. Bien, pues, ¿qué, qué estamos haciendo bien y qué deberíamos eh, volver a, a hacer bien? Porque creo que con esto del COVID, eh, el reciclaje, la gente no está reciclando como antes. Sí, bueno, eso, los datos los, datos los, los veremos dentro de, de un año cuando pidamos... Eh, precisamente los informes de, de funcionamiento de la planta de, de basura si podamos analizarlos ¿no? eh, pero bueno, lo que está claro es que el, eh, hay un aumento exponencial del, del consumo y, del, y del, eh, bueno, de la utilización de plásticos al final pues, van a parar a, a vertederos y bueno, eso está generando esas montañas de basura eh, que no hace más que crecer y que están invadiendo nuestros territorios no lo estamos haciendo eso está claro. ¿Y qué debemos hacer? ¿Y qué debemos hacer? Pues igual, claro, eh, hace, hace tiempo escuchaba una, un locutor, un, eh, un comentarista de televisión diciendo que, eh, que igual lo que, lo que necesitaban nuestros políticos, aparte de honradez, en muchos casos... Era también unas lecciones de ecología y de cómo funciona el mundo. O sea, eh, no se puede pretender que sigamos en, eh, con la misma marcha, con el mismo ritmo y, y únicamente con el pensamiento de crecer, crecer de, de una manera desfavoritada, generar riqueza, que esa riqueza eh, redunda solamente en, en unos pocos en muchas ocasiones, sino que igual tenemos que replantearnos nuestra forma de vida, tenemos que replantear, pues, el, eh, el qué es lo que queremos como, como especie, Y, y bueno, esa reflexión tenemos que ir interrumpiéndola poco a poco en, en nuestra sociedad. Bueno, al menos aquí en Elche no hemos vivido episodios eh, tan dramáticos como los que se han vivido en otros municipios eh, donde eh, los ayuntamientos o el ayuntamiento ha decidido limpiar las playas con lejía. Sí, bueno, barbaridades de estas encontramos muy a menudo, desgraciadamente. Pero bueno, igual a menor escala también eh, recordemos que en eh, nuestra ciudad se siguen utilizando productos químicos y últimamente, en el último año, con más frecuencia para fumigar con las eh, denominadas malas hierbas y productos cancerígenos como el glifosato, que pese a todas las denuncias que hay que hemos presentado desde la Concejalía encargada de, del mantenimiento de parques y jardines, no nos hacen ni caso. No, no solamente eh, no se ha reducido el el uso de estas sustancias, sino que incluso se ha, se ha, pese a todas las denuncias se ha incrementado. Y eso está jugando, jugando con la salud de todos los ciudadanos. Pues Adolfo, es un mensaje para los representantes políticos de nuestro gobierno. Venga, muchas gracias a vosotros. Tele Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche ¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agulló, Multimarca. Tu coche en las mejores condiciones. Y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos, 965 46 47 21 Ahora es el momento de renovar tu casa y hogar mobiliario te echa una mano con... El verano sin IVA, mobiliario, vestidores, dormitorios, cocinas, iluminación, complementos, verano sin IVA, financiación sin intereses y no empieces a pagar hasta después del verano. Hogar mobiliario, a la vanguardia del estilismo, avenida de Novelda 9, Elche. ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti.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 Un minuto de las nueve y media de la mañana y tenemos casi 22 grados de temperatura y seguimos hablando de medio ambiente porque las instituciones públicas y privadas se deben sumar a esta lucha para frenar el cambio climático y en Elche el Ayuntamiento cuenta con la Universidad Miguel Hernández para alcanzar ese objetivo de Elche 2030. El nuevo rector ya lo afirmó nada más tomar posesión de su cargo, quiere una universidad más sostenible y por ello van a dar mayor peso a su oficio. Ambiental. Pues bien, queremos conocer eh, cómo funciona esa oficina en un día tan señalado como el de hoy y por eso tenemos con nosotros a la directora de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández, en Santa García. Muy buenos días. Buenos días. ¿Con este nuevo rector ha comenzado para ustedes una nueva etapa? Sí, sin duda eh, ha comenzado una nueva etapa, aparte el rector, el actual rector, el rector El rector, sabéis que fue nuestro vicerector de infraestructura, del que dependíamos directamente la oficina, con lo cual pues, bueno nos conoce y yo creo que está dando un gran impulso. De hecho, el rector ha creado un vicerectorado de sostenibilidad, un nuevo vicerectorado que no aparecía en el esquema de gobierno anterior, ¿no? con lo cual bueno pues eso simplemente demuestra la, la inquietud y la, la el, el apuesta del de nuevo equipo por la sostenibilidad en nuestra universidad. Pues saber cómo están ustedes haciendo una universidad más sostenible es importante para eh, copiar precisamente esas medidas para hacer una ciudad más sostenible. Uh -huh. bueno, pues ver, por eso nos gustaría saber cómo lo estáis haciendo. Bueno, pues eh, la oficina ambiental eh, fundamentalmente tiene como misión, lo primero, eh, hacer una vigilancia, digamos, de un seguimiento de todos los aspectos ambientales que puedan tener uh, un impacto negativo en nuestro entorno más próximo, como son nuestros consumos, nuestros residuos, nuestra propia actividad, etcétera y para ello pues ejerce toda una serie de acciones desde pues, eh, pues controlar las emisiones eh, tratar de conocer el consumo el consumo energético en cada momento todo esto lógicamente junto junto a infraestructuras y además este año pues como te decía gracias a la creación de, de, de este nuevo eh, vicerrectorado eh, Vicerrectorado eh, de Sostenibilidad e Inclusión, eh, etcétera, eh, pues se ha creado una comisión eh, transversal en la universidad, en la que participa la oficina, para lo primero hacer un mapa de acciones sobre lo que se está haciendo en ODS y luego, además, tomar, eh, tomar cartas en el asunto y, y, y mejorar eh, todos los aspectos para llegar a conseguir eh, la implementación y, y alcanzar las metas que proponen esos esos 17 ODS de la agenda 2030. 30 eh, Por otro lado, la oficina ambiental, pues, eh, lógicamente tiene la, eh, la inquietud y la, la actividad permanente de eh, concienciación y sensibilización hacia toda la comunidad universitaria, con lo que ahí sí que hay un montón de actividad de voluntariado, de, de, de, de ...promoción de, de salidas a espacios naturales, etcétera... ...para mejorar y para, eh, eh, digamos... Mejorar nuestro comportamiento y nuestro respeto hacia el medio ambiente. También para mejorar nuestros espacios naturales, porque hemos visto, ustedes llevan ya años eh, realizando precisamente esas campañas de concienciación entre los universitarios que eh, ustedes crean voluntarios para limpiar o bien nuestro cauce del río o para repoblar nuestros espacios naturales. ¿Son las campañas más destacadas? Sí, bueno, realmente. Eh hay un digamos hay una bolsa de voluntarios que es variable tenemos sí que es verdad porque lógicamente la universidad eh, es un sitio es un, es una institución de paso entonces eh, pues cada año aparecen nuevos hay algunos que se han mantenido incluso y siguen eh, pues eh, durante muchos años incluso después de abandonar la, de terminar su estudios y en ese sentido sí que han, se han desarrollado proyectos es eh, muy interesante eh, por ejemplo tenemos un, como tú bien decías al principio cuando a, cuando comenzábamos a hablar tenemos un convenio con el ayuntamiento de Elche para poner en valor la biodiversidad del pantano de Elche sabes que el pantano de Elche es un espacio natural que no tiene hasta ahora ninguna figura de protección pero sí que el ayuntamiento pretende eh, conseguir eh, que, sea, que ese espacio sea protegido y sea gestionado adecuadamente por la gran biodiversidad y la, el gran valor ambiental que tiene el espacio. Bueno, pues en ese sentido, quizás el, el, el, digamos, nuestro proyecto estrella ahora mismo es ese convenio, ese estudio de biodiversidad y eh, ambiente en el pantano del se que estamos realizando gracias Y, y en colaboración con el con el con el ayuntamiento porque el ayuntamiento está de alguna manera eh, eh, eh, interesado y eh, eh, apoya apoya este este estudio no que se está llevando a cabo uh -huh. no solamente desde la oficina, sino también implicando a muchas áreas de conocimiento de de la universidad claro Como bien, No, no, es que de este convenio del Pantano de Elche es que nosotros también estamos muy interesados porque los resultados hasta ahora son espectaculares porque habéis constatado la, la riqueza que hay en el Pantano de Elche, tanto de fauna como de flora. Exactamente. Eh, realmente el, eh, lo que se ha constatado y mucha de, de, de, de esa información que se ha puesto de manifiesto y que se... Se está volcada en, en, en una, página, una página web eh, que es totalmente accesible para los ciudadanos, que es eh, precisamente el proyecto de biodiversidad del pantano, de, del pantano de Elche. Pues lo que se ha constatado es que se ha, pues, eh, la, gran, la gran riqueza que hay ahí, se han, se han citado eh, pues, la, la, las nuevas especies, se han citado especies que están en peligro de extinción, en fin… Eh, todo esto también además ha he hecho gracias al trabajo totalmente desinteresado de los voluntarios que llevamos pues, de, pues, años ya haciendo diversas rutas, de diversos talleres de huellas, de rastros, eh, descubriendo flora singular, etc. Todo esto a través, como te decía, del, del apoyo del Ayuntamiento de Elche y bueno, con la implicación de áreas de conocimiento de, de nuestra universidad. No solo el Pantano del Che ha sido este estudio eh, uno de los proyectos estrella, también tenéis vosotros eh, ese compromiso, por ejemplo, de limpiar los residuos que se echan al río. Sí, exactamente. Se han hecho mm, muchas, eh, muchos voluntariados a lo largo de estos años, por ejemplo, durante el curso académico 2018-2019, eh, se, se hizo un voluntariado de limpieza del río Benalopó, se hizo un voluntariado de limpieza en el pantano de Elche eh, también hemos ido eh, la playa del Altez, a la playa del Carabají. eh, se ha ido a Tabarca, se ha hecho una, uh, también se hizo en el de Galvani es decir, eh, hay siempre voluntariados de limpieza del medio natural siempre están ahí porque además los propios voluntarios lo demandan Y bueno, la oficina está ahí para organizarlos y para, y para que, se lleven, que, que se lleven a cabo. Por tanto, sí que es una tarea que, eh, digamos, aparte de, de, de disminuir y, y, y corregir el impacto eh, que, que, que, que, que hay debido a la basura y a, la, a, la, a los elementos indeseables que dejamos en los espacios naturales, el eh, hacer ese voluntad de ayuda implica... Pues, eh, aumentar la concienciación, la sensibilización de nuestros, de nuestros voluntarios, y desde luego pues generar espacios de o, o jornadas de convivencia en las que pues, se discute eh, cómo mejorar también todos esos espacios, etcétera, o sea con, con lo cual es una actividad pues digamos muy útil a todos los niveles, ¿no? A nivel de, no solamente de, de la acción que realizas y, y, y, y el, el, la disminución del impacto en sí, sino también pues, porque eh, se genera un una jornada y un, y un momento de, de, de discusión, de debate acerca de pues, cómo deben ser y cómo, deben, eh, cómo, deben, cómo debemos tratar esos espacios naturales. Pues con eso, con eso vamos a terminar en un día como el de hoy. Santa. usted lleva años, supongo que al frente de la oficina o en la oficina y conocerá por todos los proyectos que realizan y las campañas, conocerá a fondo cómo son nuestros espacios naturales. Por eso usted es mejor que nadie para pues, transmitir el mensaje a nuestros oyentes de qué vamos a perder si no lo cuidamos. ¿Qué estamos perdiendo si no vamos a cuidar nuestros espacios naturales? Bueno, yo eh, el mensaje que transmitiría, sin duda, eh, a nivel general, es que debemos dejar de pensar que la naturaleza está a nuestro servicio, sino que nosotros somos parte de la naturaleza. Y mientras no lo veamos así, pues nos van a pasar cosas como las que nos están pasando, ¿no? Esto que nos está pasando, desgraciadamente, es un dicho en la naturaleza porque estamos continuamente agrediéndola porque la tenemos a nuestro servicio. Eh, más concretamente, en el sentido de los espacios naturales, los espacios naturales y los espacios naturales, de, de, además del, del, del entorno de Elche, del de, de la provincia de Alicante son joyas, joyas de la naturaleza que sin duda hemos de conservar a toda costa. No debemos... Eh, eh, generar ningún tipo de actividad ni de acción que perjudique o ponga en peligro o disminuya el valor ambiental que tienen los espacios, al contrario lo que hemos de hacer es promover eh, la conservación de esos espacios porque además es un disfrute que tenemos, es un disfrute son joyas que tenemos y que están a, también eh, para que los ciudadanos podamos, podamos disfrutarla y desde luego sentirnos parte de ese medio, sentirnos parte de esa naturaleza. Pues, precioso mensaje, Fuensanta. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. 101.4 TLE Radio Marca. Si tienes un comercio o negocio, ahora más que nunca necesitas un empujón. Según el último estudio de audiencia de Infotécnica, Teleelch Radio Marca cuenta con 72.000 seguidores, 72.000 personas que pueden escuchar tu mensaje. Destaca tu negocio por encima de los demás en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Infórmate en el teléfono 96-621-000 o en Teleelch junto a la Basílica de Santa María. Gigantes, enormes cloacas viajan torrentes hacia el mar. De un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio, la ansiada prosperidad, fue el más pesado vagón, para que un juicio final, si ya estamos deshechos, una explosión natural, hará una gran selección. Ik Vos dood, Ik ben hier. Ik Ik ben hier. Ik ben Ik ben hier. Ik Ik ben hier. Ik ben Ik ben ya fue por tenerte regalada el creer que no vale nada está pariendo hijos ciegos está cansada aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar si quieres los pocos que te aman no tienen Kom en slaan. We gaan naar de stad. We de stad. We gaan naar de stad. We Ik doré, tu mi en con afiniteit, zo tu karma, en se haal haar de me Pues con este mensaje que nos deja ese grupo argentino de rock llamado Sweet vamos a comenzar nuestro rincón de la cultura de hoy con nuestro compañero. Antonio Bazán, muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, Ross. Además, todo el mundo ya va a aceptar a que lo vamos a dedicar el recón de la cultura de este viernes. Efectivamente. Al medio ambiente, sí, porque el medio ambiente es eh, la madre, naturaleza. Mm. Madre, qué bonita la palabra y qué bonito es lo que engloba todo el planeta. Este año el tema es y el lema la biodiversidad y hay que tener en cuenta la gran biodiversidad que tenemos en este planeta que poco a poco no la estamos cargando. ¿Para qué decirlo y por qué vamos a esperar a decirlo más adelante? Eh, desaparecen especies. Nos cargamos zonas aquí hace poquito, durante la pandemia, parece que en la Sierra de Elche, denuncia Marga que una zona que siempre era monte, pues ahora han llegado las máquinas y aprovechando que no había nadie, pues venga, vamos a ampliar esto. Y están viendo a ver si hay documentación que haya permitido hacer esas cosas. Eh, lo importante es llenar el bolsillo y seguir viviendo de esa manera. A cambio, pues el planeta poco a poco se nos puede ir muriendo. Tenemos la posibilidad de arreglarlo. Hemos visto que con dos meses de no salir de los coches... Ha cambiado el ambiente. Ya Aquí, no hay por... boina sobre Madrid. Ya hay Ay, el en elche, más sano. Y en y en la calidad del aire es mejor. Ya nos lo han dado con datos y cifras, cifras. Es agradecido el planeta. Eh, pero eh, estaba refiriéndome a la palabra madre para la naturaleza. Pero hay un cantautor español que es, vamos, uh -huh. es el premio Nobel para mí de la literatura eh, no, no solo Bob Dylan ¿eh? lo es sí. Joan Manuel Serrat Cierto. Joan Manuel Serrat escribió, comp ha compuesto bueno, eh, canciones que se han quedado en todas las generaciones de españoles eh, son himnos son gestos líricos que nos recuerdan pues lo que de dónde somos y, y, y la belleza de, de esas pequeñas cosas. Pero Serrat, en su época joven, ya eh, dijo o ya eh, destinó no la palabra madre para la naturaleza, sino la palabra padre. ¿Qué te parece? Sí, bueno, ahí lo que hacía era a, a hablar con, con, con un supuesto padre y, y decirle, mira lo que está pasando, ¿no? Alguien del, del campo, del monte, que ha vivido entre la naturaleza, que ha vivido de la naturaleza, y de pronto te das cuenta que los ríos cambian que ya no se puede cultivar trigo igual que antes que los árboles ya no dan sus frutos que las abejas no llegan y todo eso poco a poco te está demostrando que algo está cambiando en el planeta La verdad es que Serrat es un poeta sí. un poeta, un trovador de los grandes poetas porque sus canciones también han contribuido a que esas generaciones de españoles pues sepan de memoria eh, poemas de Rafael Alberti como Maravilla. La Paloma o de Antonio Machado como La Saeta o La elegía de Ramón Sigela más famosa Maravilla. de Miguel Hernández, y esto es por poner un, un ejemplo, y también ha conseguido que el Mediterráneo sea aún más ese espacio cultural que llevamos en los corazones, los que hemos nacido en el Mediterráneo. Son esas canciones que perdurarán y que cualquiera que la oye eh, siempre indica algo. Está la, la fuerza del poeta y está también el, el, el buen hacer de, de Serrat, sabiéndolo incorporarle, dándole música y sabiendo contándola a nosotros. Pues esa, esa canción de Pare eh, en la que te has fijado, Antonio, a mí me gustaría que me dijeras por qué la has seleccionado, porque realmente para mí es como un himno a, de la defensa de la naturaleza. Absolutamente. es lo que te pero, pero a ti te ha llegado, ¿no? Sí, evidentemente. Eh, bueno, ahora cuando os la lea, pues veréis el significado de, de esta canción, ¿no? De qué manera va avisando y de qué manera después se da cuenta que todo eso ya está ocurriendo y ¿a dónde nos va a llegar? Ay, es una buena manera de... Pues te agradezco cantarlo. muchísimo que nos regales esta perla de Joan Manuel Serrat, pare, hacía tiempo que no la escuchaba. Vamos a escucharla de fondo y, y, y claro, él la canta en catalán, pero la vas a traducir ¿no? al castellano sí. para saber realmente <risas> y disfrutar también de, de, esa, de esa canción. Pues vamos a escuchar, pare. Padre, decidme qué le han hecho al río que ya no canta. Resbala como un barbo muerto bajo un palmo de espuma blanca. Padre, que el río ya no es el río. Padre, antes de que llegue el verano esconded todo lo que esté vivo. Padre, decidme qué le han hecho al bosque que ya no hay árboles. En invierno no tendremos fuego, ni en verano sitio donde resguardarnos. Padre, que el bosque ya no es el bosque. Padre, antes de que oscurezca, llenad de vida la despensa. Sin leña y sin peces, padre, tendremos que quemar la barca, labrar el trigo entre las ruinas. Padre, y cerrar con tres ojos la casa. Y decía usted, Padre, si no hay pinos, no habrá piñones ni gusanos, ni pájaros. Padre, donde no hay flores, no se dan las abejas, ni la cera, ni la miel. Padre, que el campo ya no es campo. Padre, mañana, del cielo lloverá sangre. El viento lo canta llorando. Padre, ya están aquí, monstruos de carne con gusanos de hierro. Padre, no, no tengáis miedo, y decid que no, que yo os espero. Padre, que están matando la tierra. Padre, dejad de llorar. Que nos han declarado la guerra. Sin leña y sin peces. Padre, <risa> que als si prio de vida omvat. Senza je in de zin, zoals je spada. er er spada. tres paarden la casa ik deel zijn si no hooi en pigs, van no pignes, ni koos, niet u en Voorzien, alweer nu canta plural para já ja, ik monstras da Monsters van karnen, kooks van ijzer. Maar, no nu klinkt er een que die no, que dan naar de de Vaya, un tema compuesto hace décadas que aún sigue muy vigente, Antonio. Sí, yo terminaré diciendo, padre, a nuestra madre tierra le han declarado la guerra. Y es que no tenemos nada más que ver esas imágenes del Amazonas, en donde poco a poco se lo están comiendo nuestro pulmón, el más importante de todos. Nada más que tenemos que ver cómo están los mares con esas islas de plástico Y con esos peces que cuando les sales el estómago ves que lo que tienen dentro es plástico sin digerir porque no se digiere el plástico. Y con esas imágenes que nos demuestran también cómo no aprendemos. Tiramos los guantes al suelo, tiramos las mascarillas al suelo. ¿Qué más da? ¿Alguien lo recogerá? ¿Verdad que sí? Pues a ver si lo que hacemos en este día es cosa que veamos por el suelo que no tenga que estar. Nos agachamos, la recogemos y la tiramos a la papelera. Cuando la metemos en el bolsillo la tiramos en casa a la basura, que también se puede hacer. Y otro mensaje también importante, Antonio, yo añado a esa lista eh, esos incendios forestales que tanto nos duelen y ahora de cara al verano hay que llevar mucho cuidado. Hay que cuidar nuestro planeta, es frágil y no está al servicio de nosotros, ni mucho menos. Así es. Radio Marca.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 Playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo su luz y tu olor por donde quiera que vaya. amontonado en tu arena, guardo amor, fuego y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del ya tu eterno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 je zei joh, hij geeft je geen. Je se konde je, hij zei de leid. Laar om mijnmaal, kom je op zoek naar me, laar mijnmaal, je moet mijnmaal, mijnmaal, mijnmaal, mijnmaal, mijnmaal, mijnmaal, mijnmaal, mijnmaal, mijnmaal, mijnmaal, mijnmaal, mijnmaal,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 dat is niet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 I see trees of green. Material Scano, todo para la construcción, reformas y mejoras, materiales can aislamiento térmico acústico, material scano, para impermeabilizar, material scano, materiales can, imprescindibles para construir, en carretera La Laoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan dos minutos de las diez de la mañana y en esta segunda parte del programa La Glorieta damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de las diez por nuestra señal de Teleelche. Bienvenidos a un programa que desde las nueve en punto... Hemos eh, querido dedicarlo al medio ambiente porque hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Hemos comenzado con entrevistas a los colectivos ecologistas, a la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández, con canciones también dedicadas a la defensa de la naturaleza y ahora queremos hacer un pequeño paréntesis para hablar de otro asunto que también nos preocupa mucho y que es fundamental, como el del paro. Los datos ya se conocen, el paro en Eche y al menos el comportamiento del empleo en mayo fue mucho mejor que en marzo y en abril. En Eche el paro descendió en 438 personas, por lo que la tasa de desempleo se sitúa en algo más de 27.000 parados apuntados a las listas del. En nuestro municipio, sin duda la desescalada se ha notado en la reactivación económica y algunos empleos se han recuperado sobre todo gracias a los sectores de la construcción y de la industria. Pues bien, para analizar este descenso del paro, contamos eh, con nosotros eh, aquí en, el, en Radio Marca con la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar. Muy buenos días, Carmen. Hola, buenos días. También hay que decir que el descenso del paro eh, se ha producido en Santa Pola y en Crevient, en toda la comarca. Estos datos suponen un alivio. Pues sí, la verdad es que para nosotros ha sido un poco, eh, bueno, es positivo el, el recibir estos datos porque pensábamos que la tendencia iba a ser también, pues a lo mejor no como en marzo y como en abril, que fueron dos mil y pico personas cada mes las que incrementaron los datos del paro y pensábamos que iba a estar pues, alrededor de, de unas mil o mil y pico las personas que iban a engrosar la, los datos del paro. Entonces, este dato pues sí que nos da un respiro. Y también es verdad que, como ha comentado, los sectores que, de donde la gente ha salido del paro, pues es el sector industrial y el sector de la construcción. El sector industrial entendemos. Que, que mucha gente es por los fijos discontinuos que es una modalidad de contratación que se utiliza aquí en el calzado y en, y en auxiliares del calzado y que la gente se ha incorporado otra vez a, a su trabajo por lo tanto pues ahí vemos esa, esa subida eh, buena del desempleo o sea de, de la ocupación ¿Y qué, qué más se puede sacar de los análisis? Porque ¿Quiénes son los que han recuperado el empleo? ¿Han sido hombres? ¿De qué edades? ¿O han sido mujeres? Pues los datos lo que los arroja es que han sido más hombres los que se han incorporado al, al, al trabajo que, que las mujeres. Eh, de ese sentido, pues, las mujeres siguen eh, estando en o bien en ESTES o bien en desempleo por los sectores. Que, que trabajan las mujeres, que son muchos de los sectores servicios, el sector de la hostelería, comercio, que se está incorporando, aún hay eh, pues comercios y hostelerías que no están al, al 100%, por lo tanto, ahí es donde se nota. Y es cierto que la industria y, el, y la construcción, pues en gran medida, también está ocupada, sobre todo, la construcción por, por hombres. Estos datos significan que ha habido un frenazo de la destrucción de empleo y que la recuperación va a ser lenta y progresiva, porque estamos hablando de un descenso de 438 cuando hemos tenido más de 2.000 y pico empleos destruidos. Claro, sí. La, la, el temor que tenemos en el sindicato es que hay sectores que difícilmente se van a poder recuperar, eso es lo que estamos viendo. Y, de hecho, ya hay algunos análisis y, y notas de prensa donde se habla y nosotros estamos constatando pues que de los seres es posible que se pase algún ere incluso algún concurso de acreedores porque de hecho también en los juzgados ya se están tramitando pues eh La, el dato que tenemos que un concurso eh, al día se está se está registrando en, en, lo, en los juzgados de, de de lo mercantil de aquí de la provincia de Alicante no que son los, hay uno y en Alicante hay dos dos juzgados entonces ese es el temor que tenemos que no pues se conviertan algo más estructurado más que algo pues que es de la coyuntura de, del COVID-19. ¿no? Esa es nuestra preocupación. Claro, si analizamos estos datos, vemos que el sector servicios se ha quedado descolgado de la lista de generación de empleo. ¿El comportamiento ha sido también malo durante el mes de mayo? Sí, sí. Eh, totalmente, porque claro, el sector servicios engloba muchas cosas, comercio, hostelería, pero todo lo que tiene que ver pues Por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con la, con los servicios adicionales a, a, a la educación, como puede ser el transporte de niños, eh, actividades extraescolares, todo ese tipo de actividades que hoy por hoy pues tienen difícil su, su vuelta, ¿no? Pueden estar en esta emergencia sanitaria y en ese sentido. Pues ahí es donde vemos el foco. hay muchas mujeres también en, eso, en esos sectores y es lo que pues eso estamos... Eh, el sindicato trabajando en ello para, para tratar de ver qué medidas se pueden poner. Entre otras, sería alargar las en, en hasta el 30 de, de junio, pues hasta el, el 30 de septiembre. Sería una de las opciones, a ver si de cara al... A, a la vuelta al colegio, a la vuelta un poco después de las vacaciones que, que se tengan, pues a ver si esto remonta y vamos cogiendo esa nueva normalidad ya en su pleno... Pues el diálogo social está abierto en todos los frentes. Tienen ustedes el diálogo social abierto en el Gobierno Central, en la comunidad autónoma y también en el Ayuntamiento de Elche. Precisamente hoy viernes se reúnen con los sindicatos y con equipo de Gobierno para poner sobre la mesa propuestas. Ahora, con estos datos de, de, de empleo, con esta evolución del empleo en Elche en estos eh, meses de pandemia… ¿Qué medidas son las que ustedes van a proponer? Ayer hablábamos con el secretario de UGT y nos decía que las medidas de, por parte de UGT son planes de empleo y planes para la contratación. Y desde comisiones obreras, ¿cuáles van a ser? Pues sí, hemos consensuado un documento conjunto con, el, con UGT y comisiones obreras que va en la línea de lo que os comentaba Y es eh, nos, lo que nos importa es la creación de empleo, porque está claro que todo lo que tiene que ver con bienestar social ha pues, dado una respuesta que consideramos que ha sido muy importante, pero de esa respuesta inmediata, esa necesidad de bolsas de, de comida, de, de dar un dinero para, para en, el, en el momento que se necesita, tenemos que pasar a otro a otra página y que es la página de, pues, de la reconstrucción. Entonces, dentro de esa reconstrucción hablamos de un montón de medidas muy transversales que también tienen que ver mucho con la generalitat valenciana y con los fondos europeos y, y, y con el Estado, o sea, que, que emanan de todo, de todo eso, pero que también se pongan en marcha en nuestra ciudad, ¿no? Y luego, por otra parte, como decía Ismael, pues, planes de empleo, como se han hecho en otras ciudades, como puede ser en Valencia, como puede ser en Afira, incluso en nuestra vecina hace anteriormente, se han hecho planes de empleo locales donde se contacta gente con mayores de 55 años, personas... ...que tienen dificultad para encontrar trabajo... ...y para los eh, empleos que, que hoy con el, con el tema del COVID-19 hacen falta... ...y luego también pues, incentivar a las empresas que contraten... Pues, ...personas con, de larga duración... O sea, esas dos, el, eh, ...por una parte planes de empleo locales, eh, municipales... ...y por otra parte también incentivar la contratación privada... ...eso es un poco para pues, que entendemos que lo que quiere una persona es eh, encontrar un empleo y, y poder trabajar, ¿no? Porque es verdad que viviendo todo el tiempo de, de ayudas de servicios sociales, pues no es una, eh, un modo de, de vivir, no sé, como que uno no, no se siente del todo a gusto. Mejor tener un trabajo y poder desarrollarse como persona y estar, pues eso, de una manera, por así decirlo, más integrado en la sociedad. Los planes de empleo eh, se han estado sucediendo durante los últimos años, pero ¿han funcionado? Porque una de las críticas es que se genera empleo temporal, pero ¿ese empleo temporal se ha quedado, se ha convertido en definitivo o ha favorecido la creación de autónomos o de un trabajo definitivo? Sí. Los planes de empleo, lo que son los planes de empleo locales de, bueno, o, o que demandan de la… De, labora de la hora de la Generalidad Valenciana son empleos que nosotros hemos ido año a año eh, apostando mucho porque sean como mínimo de nueve o de doce meses la contratación. Es verdad que no es empleo público, pues como pueda ser una persona que, que accede a un puesto de trabajo a la administración por eh, igual capacidad y mérito. No es, es un, son unos planes que tienen una duración determinada, son personas también pues contratación de jóvenes, pues que están, son contratos de formación, donde van a, pues eso, a formarse en prácticas y es para coger pues eso, un poco de de cómo está el mercado laboral y insertarse y, y, y en, en ese sentido claro eso no se estabiliza porque eso dura un año y luego esa persona no va a poder eh, volver a concurrir en el mismo el mismo plan eh, otra cosa son las contrataciones pues de, de otro tipo la infe, incentivar la contratación eh, a nivel privado nosotros sí que apostamos porque sean pues contratos eh, fijos Y que, y, o como mínimo de un año, por eso, por dar una estabilidad a las personas. Sabemos las dificultades que se tienen, porque estamos hablando, por ejemplo, en esta propuesta que hacemos, que es debatible, de ampliable y modificable, pero sí que hablamos que sean trabajos eh, que hayan sido, pues eso, necesidades que, que se tengan que cubrir ahora por el tema del COVID-19. Eso, pues, como puede ser eh, el reforzar, por ejemplo, escuelas de verano, incluso limpieza de. de de los parques, algo para, similar para las playas, para el acceso a las playas, ordenanzas, todo ese tipo de, de personal, ¿no? Tanto con lo, lo privado, pues ahí es donde, donde queremos poner el acento en la creación de empleo. Los planes que van directamente a incentivar a la empresa privada para que contrate eh, no siempre han funcionado, bueno, no han funcionado en elche. Eh, no es la primera vez que se han propuesto. ¿Qué, qué os pues vamos que ojalá pensar a ver, vamos. Que, que, que funcionen porque es mucho más caro el mantener un trabajador que las ayudas que puedan recibir por la contratación pues una de las cosas que, que hemos ido hablando con con el personal con el en este caso con el concejal con Mariano Valera y con, con el personal técnico es que la iniciativa privada también le da a las personas que están eh, fuera del mercado laboral que son pares de la graduación pues les da una, una oportunidad una oportunidad de volver a, a reinventarse a trabajar a, a ver cómo, eh, pues eso, cómo está el, el mundo laboral después de haber estado cierto tiempo fuera entonces era una, una medida más junto con la con la pública pues una medida más para, para aceptar es cierto que el, que el El Gobierno local tiene ya una, una, unos incentivos a, a la contratación eh, para las empresas, pero sí que queríamos poner en acento eso, en necesidades derivadas del COVID-19, por, por aquello porque este, este plan que, hemos, que, sea, que, que, vamos, que firmamos eh, va orientado en, el, en salidas a, a esta este, a crisis motivada no, por el COVID-19. Pues eh, estaremos pendientes entonces a esa reunión que vais a mantener en, en una hora. ¿Cuándo, ¿Cuándo se os ha convocado? Sí, a las 11 de la mañana. Pues estaremos pendientes de esa reunión, de la Mesa del Diálogo, porque ahí eh, es verdad que hemos hablado con patronal y sindicatos y todos habéis hecho los deberes. Las propuestas estarán sobre la mesa. Mucha suerte. A ti. Hasta luego.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 Infórmate en mail arroba escuelainfantil .es y en el 965 43 51 22.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 101.4, la radio de Elche. Pasan 18 minutos de las 10 de la mañana y ya con esta sintonía damos paso a nuestra ronda de noticias. La iniciamos como siempre con nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días. Seguimos hablando de la actualidad. Eh, comenzamos, si te parece, la ronda de noticias hablando del paro porque hemos terminado precisamente de hablar del desempleo de esos datos que ya se conocieron ayer por la tarde eh, sobre cómo ha evolucionado el empleo en Eche y parece que nos da uh -huh. un pequeño respiro. Sí, vamos a empezar con esas cifras porque en Eche hay en total 27.456 personas desempleadas, son 438 menos respecto al mes anterior, eh, que son también de esas 81 mujeres y 357 hombres. Y por sectores cabe destacar que en mayo volvieron a la actividad. De la La mayoría de fábricas y se retomaron también las obras y es por eso que el sector que más se ha reactivado es el de la industria con 361 contratos más seguidos de la construcción y la agricultura y sin embargo el servicios, el paro no bajó y de hecho subió en 50 personas ya que las limitaciones de aforo pues, en los comercios y los restaurantes hizo que muchos empresarios no rescataran de los ERTE a todos los trabajadores. Lo que indica cómo están los sectores, el que mm -hmm. quizá necesite más Más ayuda será precisamente el sector de servicios que engloba a muchos. A muchos. Eso es. Y eh, aunque estemos muy lejos Ross, de volver a esa normalidad, Bueno, pues las cifras de mayo reflejan esa vuelta, más o menos, a la actividad de algunos sectores. Y también vamos con datos en cuanto a contagiados. En la rueda de prensa de ayer de la consellera se detectaron, dice, cuatro nuevos positivos en toda la provincia de Alicante. Siguen siendo datos bajos, datos buenos, pero en los dos hospitales de él se están preparados por si hubiese algún rebrote en algún momento. Eh, ayer, en concreto, el gerente del Vinalopo, Rafael Carrasco, contaba que de inmediato podrían duplicar las camas UCI. Le escuchamos. Esto no ha acabado. ¿eh? A todo aquel que nos está escuchando le quiero recordar que, aunque estemos desescalando, aunque estemos pasando de fase, una cosa distinta es el paso de fase y otra cosa distinta es que tengamos que abandonar las medidas de distanciamiento interpersonal. Y, bueno, seguimos preparados para, si ocurre algún repunte, lógicamente actuar de manera inmediata. Como saben, en líneas generales, nuestro plan general, estratégico consiste en dos hospitales en uno, un hospital dedicado a pacientes con patologías sospechosas de estar relacionadas con el coronavirus y otra vía alternativa para pacientes que no tienen esta sospecha o esta química. O esta o sea, Nos siguen recordando los sanitarios que no hay que bajar la guardia y estas declaraciones las hizo ayer el gerente en el décimo aniversario del Hospital del Vinalopo, hace diez años que abrió sus puertas aquí en Elche. Y también el mejor de los regalos, tanto para sanitarios como para pacientes, ¿no? que son quienes sufren todos estos problemas después, es que poco a poco allí se está volviendo a la normalidad, se han retomado operaciones y consultas que quedaron bloqueadas por eh, el COVID y lo mismo está sucediendo en el general, porque las consultas externas se han también retomado paulatinamente a lo largo de esta semana, eso sí, siguiendo las medidas de seguridad. Bien, pues es una, un buen informe de cómo estamos también retomando la actividad en los dos departamentos de salud, no solo en los hospitales, también en atención primaria, que es importantísimo. Y bueno, vamos a avanzar con más asuntos sobre educación, eh, porque la formación profesional va a ampliar su oferta educativa aquí en el cara del próximo curso, y en concreto los institutos Eber Ochoa, Montserrat Roche y Sixto Marco contarán con nuevas titulaciones en áreas como textil, patronaje, robótica, industrial y ciberseguridad o deporte, son algunas de las nuevas áreas que se van a ofertar, y lo comentaba ayer el coordinador de FP del Instituto Sixto Marco, él es Joaquín Parejo. Eh, que esperamos que cumplan su función de generar buenos profesionales que se inserten en el mundo laboral y que eh, eh, eh, produzcan pues, que, que, que nuestro sector productivo pues, sea más eficiente eh, económicamente, más productivo y mejore en eh, todos los niveles: económico, social. Eh, Bien, pues, Isier, vamos a terminar esta ronda de noticias hablando de medio ambiente, porque La Glorieta, el programa La Glorieta, aquí en el 101.4, también dedicamos a hablar de y, sobre todo, a, a, a transmitir los mensajes uh -huh. de lo que tenemos que hacer para no dar la espalda a nuestro planeta. Eso, eso es una cuenta pendiente que tenemos todos, ¿no?, eh, ahora mismo y un, de cara a un futuro. Bueno, pues el lema de este año de, es la biodiversidad. Y el Ayuntamiento también lo ha querido celebrar con una campaña para alertar de estas consecuencias y hacernos más conscientes de lo que es el cambio climático. Y a partir de ayer, eh, la Loretta ha contado con los bancos con diversos lemas medioambientales para llamar la atención de la ciudadanía, ¿no? Eh, y según decía ayer eh, el DIL de este 10, es, eh, es que no debemos vivir de espaldas al planeta ni tampoco esperar pues, sentados a que todo se resuelva. lo que pues es hacer es colocar... Is een campagne propis Banks of la glorieta, apelant aan dat als we deze problemen ambiental zoeken, kunnen we esperen in Spanks, want ze kunnen niet want ze kunnen niet niet gaan, Bueno, pues esta casa TeleElche va a emitir un reportaje a las 9 y cuarto de la noche sobre cómo Elche está cumpliendo con estos objetivos de sostenibilidad que tenemos planteados. Eso será a las 9 y cuarto, 15 minutos antes de nuestro informativo Telenit, donde escucharemos todas las noticias eh, que se vayan a generar hoy, porque eh, hoy, y con esto terminamos la ronda de noticias, tenéis muchas previsiones. Sí, hoy bueno, se va a dar cuenta de una plataforma nueva que se ha creado por diferentes organizaciones empresariales y que a las 10 ha comenzado la rueda de prensa, la lidera el del Círculo Empresarial de del de Chicomarca sobre el tejido empresarial ilicitano para hacerlo fuerte y que no se vea muy golpeado no después de estas consecuencias del Covid para así avanzar en el tejido económico social del municipio y van a informar de esta nueva plataforma que tiene estos objetivos a ver eh, qué empresas la lideran también vamos a hablar hoy de playas eh, porque hay novedades sobre las playas va a informar de ello el concejal de turismo uh -huh. y hoy también tenemos Al que hay que preguntarle el, sobre la adjudicación del servicio de salvamento y socorrismo y sobre el arreglo de los desperfectos eso es tenemos que ponerle fecha a todo eso uh -huh. ¿no? para ir a, a la playa de forma segura entonces es una rueda de prensa eh, importante y claro saber cuándo cuando se instalará y a, a ver servicio si nos dicen el, el protocolo también y la contratación etcétera etcétera porque creo que la Generalitat Valencia va a contratar, creo no, eh, ya lo anunció, eh, va a contratar a mil eh, jóvenes menores de 30 años para que sean informadores en las playas, en todos aquellos municipios con playa, con costa, para que informen a los bañistas de cómo acceder y de cuáles son las medidas de seguridad que deben cumplir. Pues a ver si nos da respuesta a todos ellos, Carles Molina, esta mañana. Y hoy también eh, hay Junta de Gobierno Local, así que veremos qué ha aprobado el Ayuntamiento para esta semana importantísimas citas informativas así que estas noticias las volvemos a escuchar y otras más a la una eso es a la una de al mediodía estamos de vuelta por aquí por los micrófonos de Tele Radio Marca Vuelve Isiar Martínez con Marga García para informarles sobre la actualidad local. Muchísimas gracias Isiar. Gracias a vosotros, les espero. Las noticias también se cuelgan en la nuestra web telech.es y esta noche con todas las imágenes en nuestro informativo Telenit. Y ahora continuamos esta ronda de noticias, lo hacemos cambiando la sintonía, vamos con la información deportiva con el Elche Club de Fútbol, con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol aprieta el acelerador. Pacheta intensifica los entrenamientos porque queda una semana para reanudar la competición, exactamente el próximo viernes. A las siete y media de la tarde, viernes 12 de junio, el Elche reinicia la competición contra el Extremadura en un partido clave. Los extremeños se están jugando el ser o no ser la permanencia, son penúltimos y necesitan los tres puntos para coger balón de oxígeno, mientras que el Elche necesita ir asegurando esa sexta plaza para lograr el objetivo, al menos marcado de salida, hace unas semanas por pacheta, de luchar por el ascenso y para ello hay que asegurar plaza de playoff. Los blancos y verdes afrontarán el choque a, eh, a, a, con cuatro puntos de colchón de ventaja, a menos que el rayo vallecano dos días antes gane el partido suspendido en diciembre. Los 45 minutos que faltan por disputarse se disputarán el miércoles. Por tanto, a Leche le interesa que el rayo no vence en ese partido, sino acortaría en un punto su ventaja, que ahora es de cuatro con el séptimo. Para ese partido. Eh, contra el Extremadura Pacheta tendrá las bajas de Fidel y Manu Sánchez y en principio a partir del siguiente encuentro contra la Ponferradina tres días después habrá rotaciones. Porque está claro que si no es imposible aguantar ese ritmo de competición 11 partidos en cinco semanas. Eh, las dudas están en todas las líneas. Tres hombres para dos puestos en ataque. Nino, Jonatas y Pere En el centro del campo la duda de quién será el organizador. Víctor Rodríguez o Iván Sánchez. Atrás en los centrales, Gonzalo Verdú, José Maidán y Calvo se disputan dos plazas. Bueno, pues benditas dudas para un técnico blanco y verde que también le está dando eh, chance. A los canteranos, hasta siete. Uno de ellos, el guardameta Luis Castillo, que reconoce que entrenar con el primer equipo está siendo para él un máster. Sí, estoy aprendiendo mucho de, de porteros de esta categoría, como San Román, Mencar, y también de, de mi compañero Luis, que venimos los dos de Licitano. Para mí es todo un máster esto que estoy haciendo ahora, y espero seguir aprendiendo con estos porteros. Pues porteros importantes como Edgar Badía, que está siendo un auténtico seguro de vida en la portería. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias y cerramos la ronda de noticias eh, con la presión meteorológica que cobra especial importancia porque tenemos que iniciar este fin de semana y porque también la inestabilidad atmosférica parece que de nuevo haya llegado, por lo que nos ocurrió ayer por la tarde. Muy buenos días Vicente, cuéntanos qué tiempo nos espera para este fin de semana, el primero del mes de junio. Muy buenos días. La vaguada que nos afectaba ayer por la tarde se adentra rápidamente por el Mediterráneo. Está avanzando la dorsal anticiclónica y, de hecho, durante esta madrugada ya hemos tenido predominio de cielos despejados, ausencia de viento y, por lo tanto, con el aire frío en altura, temperaturas que en el sur del Candel se han vuelto a bajar hasta los 15-16 grados. Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima en torno a los 18 grados. Por delante, una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y el predominio de cielos despejados. Durante las primeras horas de la mañana tendremos una situación de viento en calma puntualmente flojo de noroeste y a partir de mediodía y por la tarde se activará el viento puntualmente moderado de suroeste que unido al avance de la masa de aire cálido hoy nos va a dejar temperaturas que en buena parte del territorio van a rondar los 29-30 grados. Temperaturas elevadas también para este fin de semana. Mañana sábado predominio en cielos despejados con algún intervalo muy puntual de Nubosidad de tipo alto, a partir de mediodía se activará el viento flojo de componente sur. La masa de aire cálido procedente del norte del continente africano seguirá avanzando para dejarnos temperaturas máximas que van a rondar los 30-31 o grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 20 grados. El domingo comienza a retirarse la masa de aire cálido, por la tarde, la nubosidad en aumento, incluso a últimas horas se podría escapar alguna gota, pero con el viento. Viento flojo de suroeste, en definitiva viento de poniente, mantendremos valores térmicos diurnos elevados, máximas que van a rondar los 20 grados, mínimas que el domingo no bajarán de los 21. Y a partir del lunes, a dirección altura, se forma un centro secundario de altas presiones sobre las Baleares que va a facilitar el viento de componente marítima, viento puntualmente moderado, de levante. Y esto se va a traducir. Por un lado, en un descenso de las temperaturas máximas que para el lunes no van a superar los 25 o 26 grados y abundante nubosidad acompañada de precipitaciones de carácter débil. Y es que la semana que viene va a estar marcada por temperaturas relativamente bajas. Hasta luego. 101.4 Radio Marca.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 El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en el elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus tres establecimientos. Maximiliano Touz 97, Camilo Celamarion 2 y Juan de la Cierpa 25 en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti.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 Síguenos en las redes sociales. La Gloria con Rosemary Alonso. Pasan 5 minutos de las diez y media de la mañana. Tenemos casi 24 grados de temperatura y en este programa que hemos dedicado gran parte de él a hablar del Día Mundial del Medio Ambiente, no puede faltar la figura del agricultor. Por eso en la recta final nos queremos... Eh, preocupar del ámbito de la agricultura y de quienes habitan el medio rural, porque nos preocupa la contaminación del mar, también del aire, pero además la de los suelos. Por eso nos preguntamos si el uso de fertilizantes en el Camp Delt se debe reducir si queremos alcanzar ese objetivo de convertirnos en capital verde europea. Para responder a esta cuestión tenemos con nosotros al presidente de Asaja de la Asociación de Jóvenes Agricultores, Pedro Muy buenos días, Pedro. Buenos días. ¿Ustedes son conscientes de que hay que reducir el uso de fertilizantes en el Camdel? Bueno, yo diría que en el Camdel últimamente ya los fertilizantes se utilizan muy mesuradamente lo necesario y entonces pues tampoco hay margen para reducir. Solo los cultivos hoy en día están dirigidos técnicamente y solo se van utilizando los fertilizantes que la planta va asimilando. Además, hay otra parte vamos, el campo de este como sabemos es muy extenso y tiene muchas características. En la zona de, de la zona baja, la zona de de carrizales, zona de carrizales, la zona adyacente a carrizales, que la capa freática está más cercana, ahí sí que hay que llevar mucho cuidado, los compañeros ya que trabajan en brillo llevan porque sí que eh, rápidamente los fertilizantes, y si que pasas, llegan a, a las aguas o las aguas de la capa freática, entonces ahí se más. En, en lo que es la, la zona, el resto, digamos, todo el tiempo, un, un duro y tú vas echando fertilizantes con mesura que ya se va haciendo, porque los técnicos nos lo van reconectando y entonces por la planta ya los va asimilando. Pero Pedro, ¿quién ha controlado esto? ¿Hay una planificación? ¿Hay unos planes? ¿Hay una legislación? ¿Cómo? Porque no queremos que ocurra lo que está ocurriendo en el Mar Menor. El candle? ¿Ustedes, ustedes han, han planificado bien sus cultivos? ¿Quién controla este asunto? Bueno, digamos, nosotros controlar el tema de, de los técnicos, nosotros trabajamos por residuos y lo, los técnicos ya nos van dando las, las dosis de, de abonado, en gran parte es por goteo y, y la, todo el tema de, de los tratamientos. ...para las plagas y esto se va a decir, digamos, normativa en principio... La, ...el campo de Cartagena es otra, es otra agricultura también, es una agricultura más industrializada... ...y también tienen una, una red de, de arenamientos y tal que van a parar todos al, al Mar Menor... ...que luego el Mar Menor también tiene unos problemas de conectividad... ...con el Mediterráneo... ...que tampoco se renueva... ...la o quizás como se debía de renovar... ...oigo yo a veces que dicen... Nos queremos ocupar en este programa... ...de la figura del agricultor... ...porque ustedes tienen una responsabilidad importante... ...en el cuidado de nuestra naturaleza... ...ustedes cuidan la tierra... ...la labran, la fertilizan... Pero también eh, hemos, por ejemplo, en la primera de las entrevistas de hoy, hemos podido constatar que hay movimientos de tierra que parece en barrancos, en espacios públicos, que se están realizando para cultivos semi industriales. Esto, esto, esto es, bueno, no sé si ustedes desde Alsaja tendrán alguna información, pero ¿se, se ataca al espacio natural algunas veces aquí para, para eh, cultivar? Bueno, un poco a veces en la zona, y dicen en la zona de Carrus, pero el, el espacio natural es todo espacio natural. Ahí la cuestión es, y, y la polémica que nosotros no estamos de acuerdo, porque, por ejemplo, fincas que se dejan algunos años de cultivar por lo que sea, entonces parece ser que luego ya no te puedes cultivarlas. Es una finca tuya. Y luego ya no te dejan, eso no ha habido problemas en la zona de Carrizales y puede que en la sierra también habrá problemas. Hay que ver la calificación de que tienen esa tierra. Si la tierra es laborable, es agarable, se debe de poder cultivar, porque además muchas veces se ocurre que tú tienes una finca o compras una finca que... ...que por lo que sea no se ha cultivado en unos años... ...y, y tú, pero claro, tú los, los impuestos... ...en los impuestos de eso no se acuerdan... ...los impuestos tú sigues pagando como cualquier finca agrícola... ...pero cuando intentas volverla a cultivar... ...pues entonces vienen problemas... yo la, ...el problema este, este tema que he oído en prensa... ...es en la zona de Carrus... Yo, ...la zona de la Carrus no la conozco mucho... ...ahí hay varias cosas... ...yo por mi parte, si es un terreno, una finca agrícola que ha estado unos años sin cultivar pues se tiene que volver a cautivar. Si hay zona que estaba catalogada como monte, pues ahí ya es otra cuestión. Y el tema también que hablan de que se ha cortado una, una vía pecuaria, pues tampoco se debe cortar una vía pecuaria, digamos. Son tres problemas que confluyen ahí, que vamos, yo en principio lo desconozco. No conozco la zona tampoco. ¿Y cómo están los conflictos de los usos tradicionales del cultivo del carnet con los usos medioambientales? ¿Cómo está? Hemos conseguido un equilibrio? ¿Han conseguido ustedes un, equi un equilibrio o hay muchos problemas? En algunas zonas están habiendo problemas, sobre todo en la zona de Carrizales, en la zona baja está habiendo problemas. Uno de los problemas que está, estamos teniendo es el tema este de que cuando un bancal eh, se deja de cultivar unos años, pues entonces a veces te lo catalogan como forestal, aunque en los impuestos no. y Entonces ya no puedes volverlo a A cultivar, incluso entonces da la cuestión que, es, que esa finca lo que es, es un foco de, de, de plagas, un foco de conejos, que ahora hay muchos problemas en zona de conejos, y cuando tú intentas digamos, volver a lo que nosotros siempre entendemos que, que es la de sentarla y volverla a cultivar, pues muchas veces te, te topas con uh, técnicos de consellería o asociaciones. Que, medioambientales que te ponen problemas y eso nosotros en eso no estamos de acuerdo porque un cultivo un bancado, nosotros el mejor medio ambiente y todo el, el campo del che de todo lo que es el campo debía de estar cultivado y siempre como mejor favorece al medio ambiente es estando cultivado y estando cultivado porque igual genera oxígeno, un naranjo, un olivo o un bancado de alcachofas que un bancado de sabados, como llamamos nosotros, los de brofas, y luego no le pagan. Hay una amenaza que es la sequía. Hemos visto los ciclos de sequía que seguimos padeciendo. Ahora no estamos, pero seguro que lo estaremos si no frenamos este cambio climático. Y hemos visto cómo amenazan al arbolado, cómo ustedes han ido arrancando durante décadas muchos árboles del candelabro que han desaparecido del paisaje. ¿Cuál es el futuro de, del candel ante estas amenazas, ante este cambio climático, ante esta falta de agua, ante estos eh, bueno, ciclos de sequía, las plagas, una legislación muy proteccionista? Eh, ¿cuál, ¿Cuál ve usted en un bueno, día como el de hoy? ¿qué, qué, qué, ¿Qué reflexión podemos hacer del futuro del Candelch? Bueno, el candel lo fundamental, y, y no hace falta hablar, y tú ya lo has comentado, ahora, digamos, es el agua. Digamos. Teniendo agua. Pues ya podremos hacer. El, la diferencia del de, el arbolado, del arbolado a cultivos. Eh, de hortaliza, cuando en época de sequía, por lo que ocurre, como el árbol está ahí y viene una época de sequía, pues sufre o incluso se seca. En, en los cultivos de, de hortaliza, pues si no hay agua, pues un año, pues dejas de cultivar ese año y esperas que, que pase el ciclo, porque son los ciclos. El futuro del Camden, pues hombre, yo, yo soy de carácter optimista, si vamos, de optimista, de, de, de los temas, digamos, medioambientales y, y temas, eh, el tema de mercado, siempre encontraron cultivo. Ahora, eh, soy muy pesimista últimamente con el tema, digamos, político o directivas políticas, porque ahí sí que puede que se cargue en el campo. De hecho, caben por, en todas estas normativas, estas revisiones que ahora que ha sido revisar el el memorándum del trasvase, en, eh, el tema de hemos dicho antes de nada, en, uh, lo que entienden ellos por natural, en nada que se quede un bancal sin cultivar. Ahora tenemos una cuestión de que hay algunos bancales que están sin cultivar y entonces en lugar de dejarte que lo cultiven o, o incluso obligar a que el propietario lo labre, lo que han hecho en algunas ocasiones es declararlo forestal. y Con eso bueno ya tienes allí un nido de una colonia de conejos y, además, añadido a todo alrededor, a un radio de 500 metros alrededor, te, tienes inconvenientes a la hora de las labores de cultivo, porque cuando tienes que hacer alguna quema controlada para... para combatir la maleza, para combatir las plagas o cualquier cosa, entonces encima no puedes hacerlo. Es decir, estas cuestiones de directivas digamos, humanas o políticas es que sí que nos están trayendo problemas. Luego la evolución del campo de leche, pues será, evolucionarán, habrán cultivos que, que no se podrán cultivar, eh, en arreglo al clima, pues van unos cultivos desaparecen, otros vendrán cultivos, teniendo la, la fuerza El capital humano de los agricultores del campo del Che, en ese aspecto, yo soy optimista y siempre tendremos futuro. Si hay agua, eh, ¿una agricultura sí. ecológica podría poner eh, fin a estos conflictos de los usos tradicionales con los usos medioambientales? Bueno la agricultura ecológica es que vamos a entender, la, la agricultura ecológica es una agricultura que está aumentando en el campo del Che, eh, es problemática porque son parcelas pequeñas, pero no, se están haciendo cultivos ecológicos, la demanda del mercado en algunos aspectos va por cultivos ecológico, se cultiva, digamos, pero hay que, eh, lo que hay que Tener en cuenta que el que no sea un cultivo catalogado o certificado como ecológico no quiere decir que no tiene todas las garantías o más garantías que un cultivo ecológico. Nosotros cultivamos o la gente que cultiva en convencional tiene todos los controles de, de utilizar, como antes hablábamos de los fertilizantes que son estrictamente necesarios. Los tratamientos hoy en día... Ya la mayoría de los tratamientos son biológicos, en incluso en cultivo tradicional. Se, por ejemplo, todo lo que hay de invernaderos en cultivo tradicional, casi todo lo hacen con, con parásitos, con insectos, controlan las plagas. Y todo, todo está controlado y todo está controlado hoy en día, no, no por ya, no por lo que no nos diga digamos las asociaciones ecologistas digamos, y por la apuesta que nos tiene nuestros nuestros clientes en Europa en Alemania y tal ya controlan y nosotros ya tenemos llevamos mucho cuidado en la por ejemplo en la cooperativa que trabajo yo mucho cuidado de que no haya no mandar ningún ningún producto con con residuos ni que no cumpla las las normas digamos eso está todo controlado y, y, ¿no? y, y que la gente esté tranquila que, que todo lo que se cultiva hoy en día está todo, todo controlado por los técnicos. Hoy todos tenemos un técnico de la cooperativa que nos controla nos, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer y todo. Pedro Valero, ustedes cuidan del medio ambiente, son igual de, de ecologistas que, esas asociaciones, que los activistas. Eh, nosotros somos medio ambiente, estamos aquí en medio del medio ambiente, como estoy yo aquí, en medio de, de unos naranjos, es nosotros, y por la cuenta que nos tiene también lo cuidamos. Y no voy a entrar en esto, pero nosotros lo, lo cuidamos y estamos en el igual que ellos. Bueno, ellos más bien ven lo observan y ven las cuestiones pero nosotros estamos aquí cuidándolo, cuidándolo y trabajando aquí en el medio ambiente por lo que nos va, y, y, y no estamos como y vemos que el medio ambiente evoluciona, va evolucionando, los paisajes evolucionan, entonces nosotros por ejemplo yo a veces digo que muchas veces los ecologistas tienen una protección de de foto fija porque cuando ven ven, ven un paisaje Vienen viene empresarios y dicen, oh, qué bonito esto que no se toque. Y no puede ser porque las cosas van evolucionando. Tenemos un ejemplo, el, aquí en la zona que estoy yo, del río Dinalopó Cuando yo era chiquillo, iba a, a jugar a la rambla, que siempre ha sido la rambla. Luego nos encontramos que era río, pero aquí sí, era la rambla. Siempre íbamos a la rambla. Y esto era un aerial, que habían cuatro algarrobos por las orillas. Y había, no había casi nada, y alguna romero. Luego la evolución de, de la época del desarrollo de los años 60, 70, de la construcción de carros y todo esto, empezaron a sacar arena. Luego vino agua. Ahora se ha hecho una zona húmeda y ahora ha cambiado totalmente el paisaje. Y ahora son eh, marindos y hay carrizo y va la cambiando. Las cosas van cambiando también. Tampoco hay que estar ahí a, a la foto fija. Pues, Pedro Valero, muchísimas gracias. Ustedes eh, sí que hunden los pies en la tierra. Hay otros que miran de reojo el paisaje medioambiental. Eh, eh, <ríe> Muchas gracias, Pedro Valero, presidente de Asaja. Gracias a vosotros.